Esto es la deuda e t e r n a Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la cancrena. Es la nueva orden mundial, hermanos. Esto no es broma. a Esta falsa a e d m o c c r i Daños colaterales. Con los sucesos de todos estos días, me he dado cuenta que Argentina es un daño colateral. Y que nosotros somos los daños colaterales del daño colateral nacional. ¿A qué me refiero? A que hoy en La Deuda Eterna vamos angustiados e indignados y violentos a descifrar lo que pasó en Bolivia y nuestros columnistas dirán lo que tienen que decir de los responsables. Pero nosotros tenemos que ver a nosotros mismos. Hace años, pero años, ni en la época de los militares, que ya sabíamos quiénes eran, e s t á b a m o s en plena dictadura, saltando de una vereda a la otra a ver dónde podíamos escondernos de estos asesinos. Me sentí tan humillado cuando escucho que la Cancillería. Le dio orden a la embajada de no asilar a los bolivianos que se habían refugiado allí. De no resguardarlos ni asilarlos. A nosotros que estuvimos durante años asilados y resguardados en docenas de embajadas. A los peronistas que en el 55 se tuvieron que asilar. A todos los demás que se tuvieron que asilar de los golpes militares o de los peronistas de derecha, como las 3A. Todos los artistas, por ejemplo, la gente de la cultura que escapaba a rauda de, de la Argentina、eh, durante los años de gloria del brujo l o p e z Rega. Nos han recibido en embajadas en países en todos lados. Y nosotros, cuando la barbarie fascista se instala en un país y quiere asesinar a los dirigentes decentes de ese país, nosotros le negamos el asilo. He escuchado al canciller argentino y me doy cuenta por qué lo nombraron canciller. Y al presidente argentino todavía en funciones, y sé por qué lo nombraron presidente. Y por eso, con. Espero que, que con sinceridad, pero por lo menos sé que con habilidad, el presidente electo condenó las acciones en Bolivia y dijo que era un golpe de Estado. Y después de una charla amistosa con Donald Trump, le contestó diciendo que Estados Unidos volvió a la peor época, las del 70, en la que avalaba los golpes de estados militares. Una declaración oficial del presidente electo. Como uno tiene cierto preconcepto sobre algunos personajes de la política, no puede dilucidar si es sincero o sincero. Aprovecha como buen político una oportunidad para congraciarse, por ejemplo, conmigo. Y espero de todo corazón que sea sincero. De cualquier manera, me guardo un resquicio para averiguar si después este, no fue una actitud de político hábil. Que dada la situación. En nuestro país, dado el escenario de políticos que, que vemos, ya hasta dejamos que p e n s a m o s que es mejor que tener un político hábil, a un bruto, a un, a un desastre que p u e d e engañar a alguien diciéndole que es un demócrata cuando es fascista, hacer que la gente confunda fascismo con democracia. Nos sentimos humillados. La negación del asilo político o el resguardo a, a ciudadanos políticos de otro país, hermano, perseguidos por la barbarie fascista, la negación del asilo y el resguardo me ha humillado a mí como ciudadano argentino. No sé a quién gritarle a los cuatro vientos que yo no tengo nada que ver con esto, ni Darío, ni, ni Alejandro, ni, ni Majo, ni, ni Natacha, no tenemos nada que ver con esto. Nosotros los asilamos en nuestros corazones y los acompañamos a luchar a donde sea. Me quedo con, con la imagen de, de esos. indígenas que se sienten tan agredidos por la quema de la, el arranque y la rotura de la huipala y que nos dicen con todas las letras, nos ofenden a nosotros, a los a i m a r a s a los guaraníes, a los quechuas, las etias n más conocidas de Bolivia. También escuché a una compañera que dijo: Nosotros somos de una etnia que tenemos un idioma diferente y somos de una región muy chica y somos muy poco conocidos. Y habló con una claridad: es una maestra rural. Los docentes bolivianos luchando, miles de docentes bolivianos en la calle. Algo tendrá que decir Darío sobre esto y hacer la comparación que corresponda. Pero hoy, más que nunca, sabemos a partir de estos sucesos desgraciados en Bolivia, que se pueden transmitir después a cualquier otro país del continente,、eh, sabemos Que es muy, pero muy probable que Uruguay se pierda para el progresismo, que lo más revolucionario de nuestros tiempos será un progresismo, que más allá no se puede ir y que tenemos que un, un, una agrupación progresista. Que tenga el respaldo del pueblo y tome el gobierno, al otro día de asumir, debe empezar con sus grupos de autodefensa, debe formar gente propia, porque, ¿saben, compañeros? En 1961, un estadista legendario en Montevideo dijo que la estatua de Lumumba, hoy destruida y mañana reconstruida, No demuestra que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni un tantico así. Nada. Lo dijo en 1961. ¿No? Y no se equivocó. Como no se puede confiar en el imperialismo, y los agentes capitalistas que gobiernan con la pátina progresista en nuestros países son agentes de ese imperialismo. Con mayor o menor grado, algunos son gerentes generales, otros son jefes departamentales. Haga de cuenta que es una gigantesca empresa y le pone el grado que usted quiera. Supervisores. Entonces usted tiene que saber que no se puede confiar ni un tantico así, nada en ellos. Y entonces tenemos que defendernos nosotros mismos. A partir de. Del momento en que se toma posesión del mando de un gobierno que no es del poder, se forma la autodefensa. Porque si no, ni la más débil,、si、la, ni la más tibia socialdemocracia puede llegar a su fin en nuestros países. Tenemos los recursos naturales que a los países centrales le faltan. Es toda nuestra América la que está en peligro. El extractivismo tiene que ser acotado en una reunión conjunta de nuestros países, porque los países centrales vienen por todas nuestras riquezas naturales, caiga quien caiga envenenado, caiga quien caiga muerto y caiga quien caiga explotado. Y eso vale para todos los países andinos, para los países con, con llanura como nosotros. Países con litio como Bolivia. Recuerden, queridos oyentes, compañeros, recuerden aquellas palabras del Che antes de, de su asesinato en Bolivia. Acá en Punta del Este lo dijo: al imperialismo no hay que creerle ni un tantico así, nada. Y a sus alcahuetes menos. Esto es la deuda eterna. Comienza el programa. Buenas tardes a La Deuda Eterna en la editorial firmada por Adolfo Melnick, otra vez repercutiendo en la coyuntura, pero nunca sin dejar nuestro linaje histórico de cómo llegamos a este proceso político, social y en este, cu en este cuestionamiento mediático-cultural. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, Darío. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. ¿Cómo estás, Alejandro? Eh, muy buenas tardes, Natacha, nuestra operadora mágica que tenemos del otro lado del espejo. Y muy buenas tardes a este programa que va a comenzar, como siempre, con sus afamadas columnas y sus análisis, siempre intensos y por suerte insidiosos. Les comentamos para la audiencia que se depara a de disfrutar estas próximas dos horas que en el programa de hoy vamos a contar con la siempre constante、eh, crónica y columna de Julio Gambina. ¿Por qué digo crónica? Porque ya nos va a relatar cuál es el golpe de Estado de Bolivia y el impacto regional que genera. Obviamente, ya estas decisiones que se están tomando en,、Coli、en, en Bolivia tienen impacto económico. Entendemos que por más que sea un golpe racista,、eh, Porque no había otra discusión de por medio, de fondo, es una discusión de los medios de producción y de、eh, distribución de riqueza lo que se disputa. Así que ya empezamos viendo cuál es ese impacto regional que vamos a tener a partir de este golpe de Estado. Más luego tenemos a Alfredo Grande en su columna La Cultura Represora, donde nos va a estar ayornando con el análisis del tema El Segundo Asesinato del Che. A mí ya me generó expectativa de por qué. Claro. No sé si vos tenés alguna anticipación o algo. Ninguna, que ya... no hemos conversado en la preproducción. Ninguna, bueno, entonces va a ser más que Además, su... él guarda este, el impacto para el momento de salir al aire, e t e deja con esa. Sí,、claro, tal, deja con la inquietud a todo el mundo. Entiende de una frase que yo robé de él, obviamente, de sus tantos aforismos que me pienso quedar, que parte de, de la seducción tiene que ver con el suspenso. Lo veo cada vez que me llega a la grilla para, para comenzar el、sí. programa. Después tenemos la suerte de poder comunicarnos, gracias a las gestiones acá de producción de Darío, con Jimena Tejerina.、Eh, Jimena es una referente de los medios de comunicación alternativos. Recuerdo que hemos conversado con ella en otro momento. También ha circulado por, otro, por otras radios. Pero aprovecho la mención de que vamos a estar entrevistándola en, en nuestro Dónde está el Límite, en nuestras entrevistas,、eh, para solidarizarnos con Adriana Guzmán. Este contacto, esta referencia que estuvo circulando por WhatsApp,、eh, esta referencia del Estado Bolívar. Que demanda y exige por favor que se cese la circulación de su contacto y, y, y que se no se contacte con ellas, porque están, o por lo menos los mensajes que llegan, aterradas por la persecución que están siguiendo.、Entretem、sí, están, en las dos pertenecen a, al feminismo comunitario antipatriarcal, junto a otras compañeras.、Eh, estamos hablando de Adriana Guzmán y de con quien vamos a conversar ahora, Jimena Tejerina. Este, toda la organización está siendo perseguida en este momento. Alertados por esto, alertados por la persecución de Adriana Guzmán y esta solicitud de que no nos pongamos en contacto, nos han llegado de todos grupos de periodistas, también de las Mujeres por el Buen Vivir, de acá de la Argentina, referenciadas en Moira Millán, en, en Mariana Urquizu, en Irma Caupán,、eh, solicitando también la solidaridad con la compañera. Así que de paso podemos hablar con Jimena para preguntarle, pero no queríamos dejar de solidarizarnos con la situación que viven dirigentes. Y referencias sociales y políticas de Bolivia, donde no solamente el golpe de Estado es institucional, sino que el golpe es literal en las viviendas, en las casas, en las familias y en la persecución que están siguiendo. Veremos con las semanas en qué repercute esto.、Eh, más luego, podemos, vamos a estar conversando algunas de las noticias que tenemos en este salpicón que no nos queremos que nos quede afuera, pero muy referenciadas también a estos temas, tal vez desde una óptica sindical y mediática que nos preocupa sobre la repercusión que está generando todo este tema del golpe de Estado. Y vamos a terminar con la educación. Corporativa, con la educación en la era corporativa de Darío Validares, acá presente, con pedagogía política. No sé si es algo que nos vas a proponer que hagamos o. No, no, es que tenemos que empezar a aprender <risas> de los movimientos políticos, de los avatares políticos que nos tocan en. Nuestra América. Sí, y en estos avatares, un aprender que nos gustaría es manejar un poco el tecnos en esta cuestión de comunicación y difusión que estamos teniendo intrapaíses, que, bueno, no dejamos de estar dominados por las redes hegemónicas y. Que y curiosamente me... hoy no nos prohibieron, ¿viste? Que curiosamente hoy no tuvimos problema, s Hemos difundido la gacetilla que dice golpe de Estado, pero Facebook hoy con golpe de Estado no se enojó. Se enojó el jueves pasado que decía Chile. Vamos a decir que a veces Facebook tiene sus propias licencias literarias, tal vez tiene sus licencias políticas. Claro, sí, tiene licencias poéticas más bien, ¿no? no Porque no, nunca se sabe por dónde, por cuál lugar de la metáfora te va a prohibir. Para dónde encarar. Así que bueno, Darío nos va a dar、eh, esta clase de pedagogía política o nos va a realizar una política pedagógica al respecto de la c o n j u n t u r a Mientras tanto, y si les parece bien, si no tenemos más nada que recordar, no sé si quieres recordar las redes de la retaguardia o por dónde nos pueden escuchar. No. Bueno, eso lo dejamos para otro momento. Nos ponemos a escuchar directamente de la columna de Julio Gambina en Economía Política, hablándonos sobre cuál es el golpe de Estado en Bolivia a través de su repercusión regional. Economía y Política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, creo que el, el tema, sin lugar a dudas, es el golpe de Estado en, en Bolivia y cómo eso impacta en la Argentina, en América Latina, en el mundo. Es una noticia muy trascendente,、eh, incluso algunos están discutiendo si es o no es golpe de Estado, y claramente acá hay intervención policial, así lo calificó el propio Evo Morales en su renuncia. Hay intervención de las Fuerzas Armadas incluso ahora, en este mismo momento. Hay represión a los、eh, seguidores y defensores del régimen constitucional de Evo Morales, del mismo modo que hubo territorio liberado cuando Evo Morales todavía no había renunciado. El acuartelamiento de la policía facilitó la llegada de grupos、eh, facciosos. Que、eh, empujaron la, la, las condiciones de posibilidad para la renuncia de Evo Morales, de Álvaro García Linera y del conjunto de, de autoridades.、Eh, creo que el golpe de Estado en Bolivia tiene una trascendencia histórica muy importante, incluso es asemejable al golpe de Estado del 73 en, en Chile. ¿Por qué? Porque. Eh, pueden considerarse distintas diferencias entre lo que pasaba en el 73 en la economía chilena, sudamericana mundial y lo que pasa en la actualidad en la economía boliviana, sudamericana y mundial. ¿Pero por qué son comparables? Porque el golpe de Estado de Pinochet le cerró el camino. A la experiencia del socialismo por la vía electoral, que era el planteo de la unidad popular como elemento diferenciado respecto de la revolución cubana. La revolución cubana había expresado el triunfo de la vía armada y Salvador Allende lo que mostraba era un camino, en aquel tiempo se decía, de acceso al poder por la vía pacífica. Bueno, ¿qué tiene de comparable con lo actual? En aquel momento se le cerró el paso al socialismo. En la actualidad, lo que se le cierra es el paso a una experiencia que se viene construyendo desde principios del siglo XXI, como cambio político, con algunas novedades en, en materia económica.、Eh, traten de imaginar el, el mapa de Sudamérica. Miren Bolivia y miren alrededor de Bolivia. Se van a encontrar con todos regímenes políticos de derecha. Bueno, las clases dominantes no iban a permitir que se consolidara un nuevo gobierno de Evo Morales, mucho más cuando se está impugnando desde la movilización popular el Chile de,、eh, del neoliberalismo, del capitalismo exacerbado,、eh, cuando se levanta el movimiento indígena en Ecuador contra el acuerdo del FMI, Cuando es liberado Lula, cuando hay expectativas por el cambio de gobierno en Argentina, tengan en cuenta que el FMI, con el aval de Estados Unidos, dio un préstamo gigantesco a la Argentina para que haya segundo periodo de Macri. No porque Argentina podía devolver, no porque era importante sostener、eh, la, la caja financiera de la Argentina. Fue un préstamo político para ganar un segundo periodo y les fue mal, perdieron. Entonces, con las movilizaciones en la región, críticas del neoliberalismo, críticas del capitalismo, con la libertad de Lula que le genera dificultades a, al proceso de Bolsonaro. Bolsonaro no sería presidente hoy, muy probablemente, difícil de demostrar, si Lula no hubiese sido encarcelado en, en su momento. Y las expectativas que genera Argentina, aunque tengamos、eh, muchas dudas de que puedan hacerse. Grandes transformaciones, sobre todo por las características que tiene el, el, el presidente electo, el, el tipo de alianzas que se hicieron. En fin, con muchas limitaciones hay expectativas, porque no ganó Macri. Por eso está el golpe en Bolivia, porque hay que frenar una oleada、eh, en la región que pueda suponer la vuelta. Al debate de la integración alternativa.、Eh, no solo estoy pensando en el no al ALCA del 2005, sino estoy pensando en el ALBA, Tratado Comercial de los Pueblos, que tiene el Banco del ALBA, que lleva adelante algunas políticas de soberanía energética, de aliento a la soberanía alimentaria, y eso bien podría extenderse por toda la región sudamericana, si hubiera voluntad, si los pueblos pelearan por eso. Pero el poder económico, político, militar se cura en salud. Bueno, no en vano los principales jefes de la policía boliviana y de las Fuerzas Armadas Bolivianas, hasta hace muy poco tiempo, estuvieron instruyéndose, formándose en Estados Unidos. Digamos,、eh, contrario a lo que muchos sostenían, no se ha terminado la época de la intervención militar en nuestra América. Mucho se decía. De los golpes blandos por Honduras, por Paraguay, por Brasil. Bueno, hay golpes, hay golpes blandos, hay golpes duros, hay golpes policiales, hay golpes militares, hay golpes judiciales, hay golpes mediáticos, hay golpes de Estado, que es la interrupción de procesos populares, de procesos electorales, de procesos de intervención de sujetos que quieren construir una realidad、eh, alternativa. Hay que, hay que pensar que、eh, la derecha、eh, continental y mundial、eh, está cambiando respecto de lo que hemos conocido tradicionalmente nosotros. A ver, quiero señalar que en Argentina la derecha en general intervenía con golpes de estados. La derecha no aparecía con capacidad de movilización de masas. Bueno, hay fenómenos nuevos. Nosotros hemos visto en la campaña electoral actos masivos en favor de Mauricio Macri.、Eh, muchos dicen esto es el tema de, de la bipolaridad planteada en la Argentina, pero es capacidad de movilizar,、eh, incluso de movilizar con votos. 40% de votos para Mauricio Macri、eh, supone una movilización de la derecha muy importante. Y ha habido en estas horas movilización. En Bolivia también.、Eh, y en, de esa movilización no es s o l o de sectores enriquecidos, sectores este, beneficiados de la concentración de la riqueza, del poder, sino la capacidad de arrastre de algunos sectores empobrecidos. Y donde juega mucho lo ideológico, incluso religioso, si ustedes quieren. Un tema que también aparece con mucha fuerza. En la Argentina es lo que puede explicar el triunfo de Bolsonaro en Brasil y, por supuesto, se manifiesta en todos los países de América Latina, con presencias de las iglesias, lo digo en plural, porque no solo se trata de una, quizás lo más destacado es este, la evangélica. Y no en vano, el líder de, del levantamiento este, en, en Bolivia es Camacho. Un hombre que entra a la Casa del Pueblo, Casa de Gobierno, con, con la Biblia en la mano, pero que es expresión del poder económico tradicional. Son、eh, propietarios de las empresas privadas del gas que perdieron el negocio en、eh, el gobierno de Evo Morales a partir del 2006. El primero de mayo del 2006 se nacionalizan. Los hidrocarburos, los recursos naturales, y eso generó en un poco más de 13 años la posibilidad de apropiar una renta hidrocarburífera de unos 30 mil millones de dólares, que es lo que explica、eh, el despliegue de obras de infraestructura, el proceso de inversión del Estado plurinacional, el desarrollo de ciertas industrias e incluso la distribución del ingreso. Por eso es, es, es importante pensar que las clases dominantes de Bolivia, de la región o、eh, del mundo, especialmente Estados Unidos, no, no podían permitir un nuevo periodo de Evo Morales, Álvaro García Linera, y por lo tanto fueron con las armas más, más fuertes a este golpe. Golpe, golpe, hay que decirlo varias veces, porque ¿qué otra cosa es? Eh, incendiar eh, la casa de la hermana del presidente, amedrentar a las familias de los ministros,、eh, chantajear diciendo que o renuncian o hablan en contra de Evo Morales o、eh, las consecuencias las iba a pagar la, la familia. Por eso es un, es, un, es un golpe en toda la línea y es una situación que no está terminada. Le cuesta、eh, a los golpistas、eh, constituir. Al poder constitucional para resolver un gobierno de transición. Hay una dinámica de movilización popular para no permitir que esta experiencia se desbarranque de la noche a la mañana. Se discute mucho la salida de Evo Morales de, de Bolivia, su llegada a México,、eh, pero la explicación de Evo Morales es la misma que dijo en su renuncia: quiero evitar un baño de sangre. Y de alguna manera lo que está discutiéndose en Bolivia ahora es、eh, quién vence a quién, si las fuerzas del golpe o las fuerzas de la movilización popular, para no regalar todo lo construido en estos años al poder、eh, que pretende usurpar、eh, la burguesía más concentrada. Es mucho lo logrado en estos años. Y la discusión es si esa herencia va a continuar y profundizarse en una perspectiva de、eh, aliento al, al poder popular en, en Bolivia y en la región, o si ese desarrollo de los últimos años va a ser aprovechado por el, el, el grupo de los, de los golpistas.、Eh, yo creo que son. Tiempos para pensar con mucha seriedad y pensar en lo que se ha acumulado en, este, en todo este tiempo, en lo que deja por primera vez un, un gobierno de un、eh, indígena originario campesino en un país de América Latina, como un legado histórico de la acumulación de los pueblos para seguir en una lucha que no es sencilla en un tiempo. del orden capitalista con profunda crisis económica, con deslegitimidad política en muchos territorios, especialmente en los países de, de nuestra América, y por lo tanto pensar cómo desde la Argentina podemos、eh, contribuir para que no se retrotraiga la situación de cambio político que los movimientos sociales generaron como condición de posibilidad para el despliegue de este siglo XXI en nuestro territorio. Hasta la próxima.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 La música en la calle no, es, no delito. es delito. Seguimos en La Deuda Eterna, en un programa dedicado prácticamente en su totalidad a dilucidar los problemas del hermano país de Bolivia, Estado plurinacional, la agresión a su presidente Evo Morales. Y el intento todavía no realizado de tomar los recursos naturales de Bolivia por el imperialismo. Vamos a ver nuestros columnistas qué nos dicen. Bueno, este, voy a hablar después de 40 minutos de programa.、Eh, está Alejandro esperando a ver si logramos la comunicación con, con nuestro amigo Alfredo Grande y su columna de hoy. Eh. Lo de Bolivia realmente es impactante. Ahora es impactante que Bolivia y Chile, por razones absolutamente opuestas, estén en esta tensión permanente. Me parece que ya está Alfredo, así que vamos a la presentación de su columna. Amontonamos basura haciéndolo más, cada vez hay más residuos nucleares. t r o l i f e r a s contaminan los mares y el c o n i e r n o ya parece que te insulta. Cultura represora. Alfredo Grande ya está en la comunicación de la retaguardia y en Cultura represora hoy el segundo asesinato del Che. Muy buenas tardes, querido Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí muy bien, este, como siempre, Alejandro, muy ansioso, esperando. Que、eh, dilucides por qué el título de la columna. Bueno, hoy, hoy va a ir con un efecto especial. Ajá. El abismo de Bolivia, con el abismo boliviano, armado m á de tu rifle que tu rifle americano. Que es un r i s l e americano, soldadito de Bolivia. Que es un r i s l e americano. Bueno, Nacha Guevara contando el soldadito boliviano. Esa fue la primera muerte del Che, el primer asesinato. Este, en la época del general Barrientos. Y bueno, vos te acordás perfectamente, el asesinato del Che conmovió a todo el mundo, ¿no? Y, y de alguna manera sigue conmoviendo. Eh, no por algo, este, el Che eligió Bolivia, ¿no? más allá de todo lo que se pueda decir de los cálculos estratégicos, políticos, bla, bla, bla. Él, como revolucionario, como combatiente, este, evidentemente eligió este, internacionalizar la revolución. Este, realmente estaba convencido que la revolución, si quedaba en los límites de la isla.、Eh, Iba a ser este, de alguna manera neutralizada. Y bueno, todos, todos nos acordamos este, cómo fue ese proceso, ¿no? las sucesivas cuestiones, el diario del Che en Bolivia, bueno, todo lo que sabemos. Bueno, creo que de alguna manera este, esta situación que hemos visto, hoy lo escuché a Evo, ¿no?、Eh, es como el segundo asesinato del Che, porque la vía revolucionaria no pudo ser y ahora. En un gobierno llamado progresista, pero creo que era más que progresista, ¿no? Era como un socialismo indigenista,、eh, parece que tampoco. Y el punto a mi criterio de mayor inconsistencia es justamente esto de, de la renuncia d e e v o ¿no? Este, lo cual abre muchos interrogantes que creo que son legítimos, ¿no? Que tenemos el derecho de, de hacerlo, de preguntarlo. Porque、eh, también es muy común escuchar esto, bueno, vos quién sos para hablar de esto, de tu comodidad de, digamos, de, de, de pequeño burgués ilustrado, viste, bueno, te descalifican, ¿no? Y creo que se impone un ejercicio así muy intenso de pensamiento crítico, porque、eh, creo que políticamente hablando, este, la renuncia y ahora el asilo en México, con palabras de Evo, Él trató de parar la masacre, pero reconoce evidentemente que la masacre ya había comenzado. Yo no, no sé si el fascismo este, para una masacre porque su líder principal llama a elecciones, ¿no? Este, en ese sentido, me permití titular esta columna, también a forma de homenaje, este, y,、eh, el segundo asesinato del Che, ¿no? Bien, bien. Ahora, este. ¿Cómo va a resolverse esto? Porque es, es minuto a minuto、eh, la, la información, por suerte, por lo menos desde lugares alternativos que nos está llegando.、Eh, el ejército sigue reprimiendo, obviamente,、eh, y, y sigue mancillando、eh, el, el espíritu. Originario que hay en Bolivia, eso de sacarse la, la bandera huipala, de quitársela del, del uniforme, en fin, este, ahí hay de nuevo otra vez tierra arrasada, ¿no? Mientras ciertos comunicadores、eh, y el propio gobierno argentino、eh, dicen, no, lo que queremos es que pare la violencia, como que ahí hay v i o l e n t o de los dos lados, siempre la misma historia, ¿no, Alfredo? Bueno, por eso, de alguna manera, pero、eh, a mi criterio, por supuesto, ¿no? s é d el que está hablando. Eso está avalado desde la propia renuncia de d e v o Morales. Porque vos f í j a t e que cuando vos renuncias a algo, estás validando. O sea, yo me acuerdo hace muchos años, en una escala completamente diferente, ante un conflicto muy fuerte que hubo en la cooperativa, que yo escribía algo que era renuncia a renunciar, ¿no? Porque de alguna manera, cuando vos estás renunciando, este, estás validando、eh, o le estás dando el campo al enemigo.、Eh, Fíjate que en este momento prácticamente se probó una cefalía, ¿no?、Eh, bueno, tanto, la... este, no, no sé si ya se reunieron este, en, el, en la asamblea, pero de hecho, la, los senadores y los diputados del MAS iban a desconocer. A, a la mujer esta que se autoproclamó este, como Guaidó, ¿no? Bueno, por eso, p e r o más que desconocerla, yo creo que sería como ignorarla totalmente, es nulo de nulidad absoluta. No, no claro, pero lo tenés a Bolsonaro que está reconociendo,、eh, a Macri no le debe faltar mucho y sobre todo a, a, al Donald de los Estados Unidos. Alfredo, te hago una consulta respecto a lo que enuncia Darío. Si vemos que la derecha articula perfectamente、eh, las la formas golpistas y toma toda, o sea, hasta se burla de la institucionalidad para usarla a favor, después tenemos al progresismo que la usa, la intenta usar a favor y se burlan del progresismo mismo. Digo, Lula se fue caminando a la cárcel prácticamente.、Eh, Y, no, y, no, me, y no, no puedo comprender, y bueno, el k i r c h n e r i s m o tuvo algunos referentes, no puedo entender por qué el progresismo usa una herramienta que no le、no、hace efecto, como Evo intentó usar la OEA. Y en cambio, nos interpela un poco con Venezuela, tal vez donde es el único eslabón que pudo resistir solamente por sí coptar las fuerzas armadas, que es de donde sale、eh, Hugo Chávez. Hay una lectura ahí que tal vez、eh, desde las izquierdas, progresismos o desde el antifascismo que, no, que nos preguntamos. Eh, ¿Cuál es la herramienta real? Mirá,、eh, yo tengo un aforismo que dice: la derecha es un delirio eterno, ¿no?、Uh -huh. Y la a u t o p r o g r a m a c i ó n de esta mujer forma parte de ese delirio, ¿no? Es una, un, como, digamos, un delirio político, quiero decir, como fue el de Hitler, de alguna manera, con el tema de la raza superior. Ahora, creo que una de las diferencias entre Venezuela y, y Bolivia es que Chávez era militar, fue militar golpista. Este, y luego、eh, hizo un proceso de muchos años de, por así decirlo, chavizar a las Fuerzas Armadas, n o lo cual acá Perón nunca lo, nunca lo terminó de hacer. d e a h í hace poco un artículo donde supuestamente el nombramiento de Milani tenía que ver con eso, con peronizar a las Fuerzas Armadas. Pero eso no, no se puede hacer maquillaje, ¿viste? Eso te, es una cosa que viene. Muy, muy lentamente, muy profundamente, Llevo, tuvo tiempo teóricamente, y yo no sé si es solamente la maldad del enemigo o una sumatoria de errores políticos que empiezan con el famoso referéndum,、eh, plebiscito, desconocido, y terminan con、eh, interrumpir el recuento que había balotaje y retomarlo cuando no hay balotaje. ¿no? Bueno,、eh, el e r r o r a fraude estaba ahí. Todos sabemos ¿viste? que a la derecha le puedes hacer muchas cosas, no, menos darle motivos, darle razones. Hay un refrán que yo uso mucho, creo que es un aforismo, que dice: No victimices, son victimarios. Y eso creo que es lo que ha hecho Evo. n o Entonces ahora está diciendo que es parar la masacre. v i s t e Bueno, yo pienso que sabiendo lo que son esos tipos, y creo que Evo lo debería saber mejor que todos nosotros juntos, bueno, el riesgo es ese. ¿Cierto? Hay una frase de Fidel Castro muy dura que dice: Los verdaderos revolucionarios o triunfan o mueren. Bueno, en ese caso, nosotros, ninguno de nosotros somos revolucionarios, ¿no? porque ni triunfamos ni matamos vivos. Pero bueno, hay que leerlo con cierta indulgencia. Yo creo que en ese sentido, este, la, la gran resistencia,、eh, es más, cuando Pinera dice: Estamos en guerra, tiene razón. Tiene razón. Lo que pasa es que la, la derecha. La derecha fascista tiene muy claro lo que es la guerra.、Eh, las potencias occidentales reaccionaron contra Hitler muy tardíamente. El、eh, fascismo no duda, ¿viste? sabe de entrada que su objetivo es el exterminio de todo aquello que pudiera impedir, dificultar o eh, eh, obstaculizar su, su designio de, de, de ampliación de permanente. ¿De? de ampliación permanente. De claro, llegar a es, todos lados. Claro, no llegamos a la revolución permanente, pero sí a la contrarrevolución permanente. Claro. claro.、Eh, estamos ahí、eh, pensando, es justamente esto de lo que dijiste, socialismo, una suerte de socialismo indigenista, que este, de acuerdo con el propio Banco Mundial, Bolivia iba a crecer en el 2020 el 3.1. Digamos, no son. Ciertos problemas de tenemos que llevar el neoliberalismo a Bolivia porque Bolivia se hunde en su populismo. Todo lo contrario, todos los indicadores económicos de Bolivia dan más que bien, incluso para estos organismos este, imperiales. ¿no? Porque también hay otro problema: hemos dejado otra vez de utilizar este, la categoría de imperialismo y acá lo tenemos absolutamente claro, de nuevo evidente, lo que es. La OEA, en este caso, por ejemplo, o lo que puede ser en sus recomendaciones este, también para nosotros la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no? la, la moderna Oficina de Indias, como le llamo yo. Pero la OEA este, está clarísimo su rol, ahí no hay recomendaciones técnicas de ninguna manera, lo dijo Evo claramente, hubo una participación realmente política. Y creo que es hora de que empecemos a leer las recomendaciones de la OCDE para la Argentina, las recomendaciones del Banco Mundial, todas esas recomendaciones, exactamente como el plan estratégico de desposesión permanente de no s o l o Los recursos naturales, el territorio, sino la desposesión de la posibilidad de un pensamiento que se genere desde el lugar que nos corresponde, no desde las oficinas de ellos. No, no, totalmente de acuerdo. Decir, la agenda de la derecha es clarísima. Lo que no está tan clarísimo, y aquí en la Argentina tampoco, es sobre la agenda para resistir a la agenda de la derecha. ¿Cuál es? Digamos,、eh, la vía electoral, las urnas, este. c r en o t é r m i n Bueno, para... te das cuenta que, no, que tampoco, ¿no? Es decir, este, lo que hay que hacer es sumar voluntades en un proyecto que alguna vez tendrá que quedar claro: que el proyecto no puede ser simplemente tenemos que parar la inflación y con eso estamos todos contentos, y el proyecto no puede ser, bueno, vamos a comer todos un poco más, está bárbaro, este, peleemos para que no haya hambre, pero esas no son políticas de Estado, son políticas de Estado de guerra, en todo caso, que en el caso nuestro, Además, paradójicamente, no sufrimos. Hemos sufrido un puñado de vándalos este, históricamente en el poder, tratando de llevarse absolutamente todo, este, y con la fuerza, y con las fuerzas armadas, que son su brazo armado. Pero alguna vez tendremos que pensar r un proyecto distinto. No, no, no, eh, eh, estamos de acuerdo. Yo creo que el eje para mí es decidir, de alguna manera, este. ¿Cómo se enfrenta a eso? Yo no soy estratego, no, no, no tengo formación militar. Lo que sí te puedo decir es que, desde el punto de vista de, de, de la subjetividad, si vos renunciás, vos ya estás dándole este, un, un, como un elemento.、Eh, es como si te van a tirar un penal y vos renunciás a atajarlo. El m e j o problema es que sea gol. ¿viste? En general, un penal bien pateado. Siempre es gol, pero si vos renunciás a atajarlo, es gol seguro. Bueno, yo creo que Evo renunció a atajar. Entonces, bueno, lo golearon.、Eh, él estará en México, pero el pueblo no. ¿Vos no considerás que a Evo lo iban a matar directamente en cuanto lo tuvieran cerca? Bueno, en el discurso que yo escuché,、eh, si esa fuera la única razón, la vida de Evo no vale más que la vida de cualquier. Boliviano, boliviana, y tampoco vale más que la vida de qué, es un riesgo, sí, cuando vos enfrentás al fascismo en una guerra, sí, te pueden matar, obviamente, sí, este, obviamente.、Eh... Lo que pasa es que cuando sabes que vas a morir es muy difícil, porque el problema está en que el ejército y la policía ya estaban en contra. Entonces los, los, ni siquiera tenía una porción del ejército, por lo menos que supiéramos nosotros, que estuviese a favor de él, este, como para generar una contraofensiva. También hay que decir que este, en estos. Claro, no, yo estaba esperando que sucediera. No podía ser de otra manera que se nos corta la comunicación como. Todas las llamadas que hacemos con Alfredo todos los días miércoles. Sí, llega un momento que se corta. Pero es siempre el mismo tiempo y se corta. e h Yo no sé si Alfredo no paga el celular, si Movistar lo tiene cortito, pero、eh, estamos en un problema con esto de que esta conversación todos los miércoles sí o sí se corta. Bueno,、eh, respecto a lo que veníamos conversando recién, eh. Si no hay correlación de fuerzas es muy difícil, porque se derrama sangre solo de un lado. Y acá está complicado el tema. Vuelvo, Ahora, si、sí、tendremos que decir: ¿cuánto estuvo Evo? ¿Catorce años? Casi catorce años. Casi catorce años. No hubo formación. No, hay hay, hay una, un, un, un agujero, me parece <ríe> que. Por donde se fugaron las yo, ideas de lo que podía sobrevenir en caso de que Bolivia siguiera como sé, estaba, yo avanzando. Yo te voy a contar la anécdota que tengo, que la vuelvo a contar 20 veces, porque hay un, una serie de libros que editó, libritos chicos, que editó el Centro Editor de América Latina hace unos años, y que tocaba temas de estos.、Y、uno de ellos es el, el socialismo a la chilena, escrito por Salvador Allende. Durante su propio gobierno. Está ahí, está, está. Ahí volvió nuestro amigo. Todos los miércoles la misma historia, ¿eh? Sí, sí parece que sí, la historia vuelve a repetir. Sí, sí, claro, ya es el eterno retorno de Nietzsche. Yo le decía al Fredo que tengo el librito ...este de, del Centro Editor de, de América Latina, que había sacado una serie de libritos con... con las ideologías o los gobiernos que estaban en auge en aquel momento. O que ya habían pasado, y el del socialismo, la chilena, estaba escrito por Salvador Allende, en pleno gobierno de Salvador Allende. Él lo escribe, y en el último párrafo fue cuando el regimiento de tanques de Tacna se sublevó. Entonces Allende escribe, en, la última, en el último párrafo del libro, escribe, y ahora un grupo de militares traidores. Quiere alterar la paz chilena. Me imagino, escucha esto, ¿eh? Me imagino lo que estará sufriendo el pobre Augusto al ver que sus pares lo traicionan. Así termina el libro, ¿lo tengo? Sí, sí, el, yo、eh, también lo tengo, sí. ¿Viste? El pobre Augusto, Allende, estaba convencido de que los militares chilenos se abstenían de la política y respetaban el orden democrático. Y no se acordaba de que antes que asuma él, boletearon al general René Schneider, que era un general democrático, que era el jefe de las Fuerzas Armadas. Y él creía que el pobre Augusto estaba preocupado. Y después, ¿qué hace? Se sacrifica en forma personal. En la tecnológica estaban los estudiantes de la tecnológica con muchos universitarios. Víctor Jara en otro lado, otro grupo en otro lado. Y, y Allende solo, con tres, cuatro más en la casa de gobierno, le pusieron tres tanques adelante, le tiraron un par de bombas y voltearon un gobierno popular. Y Allende dijo: Voy a pagar con mi vida la fidelidad del pueblo. Y se, y se pegó un corchazo. ¿Y qué ganamos? 18 años de Pinochet y una constitución que todavía sigue. Entonces, no sé si, si lo de b o está mal, porque también sé que a Celaya lo sacaron en pijama. De la casa y lo tiraron en Panamá. Y a Lugo lo echaron porque lo echaron. Y a, y a Dilma, a pesar de haber puesto un neoliberal como Levi de ministro de Hacienda, también la echaron, porque el tema era echarlos a todos. Y Lula, sí, fue caminando a la, a la cárcel. Hoy sale y no sé qué pasa, pero en Brasil hay un gobierno nazi. Entonces es muy difícil, este, porque el imperialismo ataca la cabeza. Porque piensa que la cabeza es lo que mantiene y a Evo no le falta cabeza, con perdón del chiste. ¿no? Este... Bueno, Rodolfo, fíjate que en Chile, justamente toda la、sí. revuelta no tiene una cabeza tan definida. Claro. Mucho más, más difícil de neutralizar. Y yo entiendo lo que decís, pero bueno, cabría por lo menos un gobierno en el exilio. No será la primera vez. No este... sé qué es lo que va a pasar ni es lo que van a hacer. Yo dije en la editorial hoy que un gobierno, por más tibiamente socialdemócrata que sea, si se cree progresista, asume hoy, mañana empieza con los grupos de autodefensa, porque tarde o temprano, cuando empiece a tomar alguna medida que beneficie al pueblo, a los más humildes, que cambie un poco、eh, el paradigma, el paradigma del, de la economía, n o van a querer voltear. Y van a usar a las Fuerzas Armadas. Entonces vos tenés que tener tus propios grupos de autodefensa, hermano. Y entonces sí, que ganes más guapo. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Pero yo la veo así. Yo la veo así. No, lo que pasa es que todo esto me parece que estamos sobre la coyuntura, este, pensando. Y, y, y creo que sí hay que, sobre todo ahora, ¿no? Y con, con estos panoramas, este. Hay, hay una lección muy clara, ¿no? Este, es más fácil voltear un presidente que desterrar a un terrateniente,、sí. que históricamente、sí. en este país hace 200 años que mantienen sus tierras, más los que vienen de afuera y se compran los millones de hectáreas. Este, este, este es el emergente de estas democracias,、eh, en definitiva, este, que es lo que vos siempre cuestionás, ¿no, Alfredo? Este concepto de democracia. no, Por supuesto, yo ya en este momento no sé si estamos de acuerdo o no en lo que estabas diciendo. Lo que te digo es que me parece que,、eh, insisto en la idea principal: eh, renunciar eh, no se sabe bien a qué, n o si a la lucha, a los honores o qué, o a todo.、Eh, y el exilio son señales este, muy fuertes en el sentido de que. La masacre, palabras de, de Evo, este, la intención de parar la masacre, bueno, no, no, no va a funcionar en esos términos. Lo de las milicias populares, el p o l o en armas, que se habló tantas veces, bueno, justamente, siempre ha sido, ¿te acordás cuando Eva le, le pedía pues, que se la participé? Exactamente. PCT, ¿no? Exactamente. Este, bueno, o sea, todo eso es una larga historia. El monopolio de la fuerza pública forma parte de la cultura represora, obviamente. Este, lo que digo es que, si, si no es con las armas, tiene que ser con mucha astucia.、Sí. diría, corriendo el riesgo de que puedan llegar a, a reprocharme de todas las maneras posibles, de que no fue muy astuto los pasos que dio Evo a los efectos de lograr su nuevo mandato. Hasta me atrevería a decir que fueron bastante torpes, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo eso, con este, eso. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. o Que ó m o facilitó? c ó m o Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque、eh, hay una película francesa hermosa donde un personaje le dice a su esposa, que todavía defiende a la Unión Soviética, le dice: Mirá. Terminemos con eso de hacer feliz a la gente contra su propia voluntad, porque mira dónde termina. No, y, este, y un poco tiene razón. A lo mejor Evo tuvo esa intención, hacer feliz a la gente, y se ve que no era la voluntad de la gente tener ese tipo de felicidad. Hubiera dejado、pero、la gente,、sí. pero, discúlpame, pero la gente es una abstracción, hablemos de clases sociales.、Sí. O sea, en una política de clases, obviamente que va a haber. Eh, no es una política para la felicidad de todas y de todes. Es una política de clases. Va a haber clases que s e van a quedar sin privilegios, como dice la mujer de Piñera, y va tarde o temprano a buscar revancha. Eso es inevitable. El tema es con quién enfrentar. Con, con un plebiscito trucho, con un balotaje trucho, no podés enfrentar eso. Este, y yo creo que una resistencia. Yo me acuerdo de la central obrera boliviana con, con la dinamita. Con la dinamita Realmente pudo, pudo mover mucho, sobrevivieron a avanzas, sobrevivieron a barrientos. Después lo votaron, ¿no? Avanzas. Sí, o、claro. En ese sentido, creo que yo lo único que puedo decir es que, por eso el título de la columna de hoy, es que creo que nuevamente, ya no la profecía revolucionaria del Chien, la profecía progresista nuevamente ha sido、eh, destruida y creo que cada vez que el progresismo o cualquier revolución triunfante、eh, colapsa, Algo hay que preguntarse sobre uno, además de,、eh, por supuesto, este, el enemigo que uno conoce. La, la maldad、eh, del enemigo que no tiene ningún interés en hacerte la fácil. ¿no? Bueno, se ve que la astucia la tendremos que encontrar en nuestras armas, tal vez s en a las tecnológicas, las nuevas l l e v a r i s t a s formas de a、sí, t de... puede que haya una. Que inventen una aplicación. por、ahí. Claro, puede ser que nosotros podamos anticiparnos a eso y manejar otras formas de producción de sentido, y en la tecnología está esto. Te agradecemos mucho, Alfredo, por la columna otra vez. Creo que nos quedan al menos unas 10 preguntas más para poder hacerte, pero lamentablemente tenemos este cronograma tan bueno, armado. Una columna la... muy cooperativa hoy. Muy cooperativa, sí. Creo que para seguirla, porque esta c o n j u n t u r a nos va a aguantar, no, no estamos tampoco analizando en este ITMIT, y bueno, nos quedan todavía los resabios de Ecuador y Chile que siguen sucediendo. Así que muchísimas、Bárbaro. gracias, Alfredo. Otra vez、eh, cortamos con la llamada y nos vamos a escuchar un tema: d e j a n de m i u o s ahí e s d e Ju, justamente para ver cómo nos impacta este golpe de Estado que t a l v e z e s más racista que otra cosa. Esto fue La columna de Alfredo Grande.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 But my dreams they are as empty as my conscience seems to be. I have hours only, lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do And I blame you No one bites back as hard on their anger None of my pain and woe Can show through My dreams they are as empty as my conscience seems to be. I have hours only, l only e my love is vengeance. That's never free.、Mm. When my fist clenches, crack it open before I. a n t lose my cool When I smile, tell me some bad news Before I laugh And I cry f k r a fool And if I swallow anything evil Put your finger down my throat And if I shiver, please give me a blanket Keep me warm, let me wear your coat Límite. Entrevistas. Y como lo habíamos anunciado en la primera hora del programa, ya estamos conversando con Jimena Tejerina, allí desde Bolivia. Jimena, esto es la deuda eterna. Darío v a l v i d a r te saluda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros.、Eh, saludos a todos, a todas.、Eh, un j a l a l a para nuestros pueblos. Estoy desde Bolivia, un poco para poder、eh, comentar lo que está pasando en mi país,、e、informar, romper el cerco mediático. Bien, bien, porque así este, están, los medios están los medios oficiales, digo, este, están absolutamente cooptados, ¿verdad? Es evidente, no hay medios de comunicación que reflejen lo que está pasando.、Eh, todo El único canal que teníamos,、eh, que era del pueblo, era el canal estatal. Su señal ha sido bajada.、Eh, la radio ha sido igual,、eh, ha sido tomada. Es lo primero, una de las primeras、eh, cosas que han hecho, ¿no? Y, y todos los medios de comunicación están al servicio de los golpistas、eh, Camacho, Pumari. Y, y mesa, no todos los que han orquestado el golpe. Eh, contanos eh, cuál es la situación en este momento, porque hemos escuchado hace un rato largo ya este, a Evo desde allí, desde México, pero contanos la situación en el territorio. Bueno, aquí es, es complejo el, el panorama, n o Ahí es una situación compleja. Hay una división、eh, clara, evidente.、Eh, hay gente que sí、eh, indica que no es golpe, pero todo lo que estamos viviendo en las zonas más humildes, en el área rural,、eh, nos hace recordar la bota militar、eh, de la dictadura, ¿no? Entonces es, es terrible. Estamos viviendo un golpe de Estado con una instalación de dictadura. Están queriendo callarnos a fuerza de bala. Están matando niñas, niños、eh, en, en las zonas. Es, es terrible, es, es, es una realidad muy, muy, muy dolorosa. En la mañana, la senadora Adriana Salvatierra, se、eh, expresidenta del Senado, se ha personado para instalar la sesión. No le han permitido la, los policías、eh, al servicio del golpismo. Más bien los policías golpistas, porque son los policías、eh, quienes han orquestado del e gol han s también d orquestando o t a el golpe. Ha sido t o d a un a un cúmulo de, de, de instituciones y organizaciones que han estado. Y los policías estaban en medio, son los primeros en amontinarse. Ellos han golpeado a la senadora Adriana Salvatierra, ¿no? La golpean porque para no dejar que instale la la, la, la sesión.、Eh, Porque la senadora que asumió como presidenta, que se, se autoproclamó como presidenta,、eh, no tiene validez, no tiene ninguna. O sea, no, no, no está reconocida por el pueblo, pero fundamentalmente no ha cumplido ningún requisito para poder、eh, llegar al lugar donde. Está, desde, está donde reconocida está. por el fascista de Bolsonaro y por el imperialista Donald. Por supuesto, por supuesto, definitivamente es así. Jimena. Y por otra parte, podemos ver o si sea, podemos ver las, algunas ciudades que hoy intentan volver a la calma, lo ¿no? que son las ciudades fundamentalmente de los departamentos que han parado o e s t un tiempo atrás, hace tres semanas que viene dándose este paro. Las ciudades que han parado hoy intentan volver a la normalidad, sin embargo, toda esta indignación.、Eh, Incursionar en las comunidades, generar temor, está también generando una reacción. Ya existen bloqueos、eh, en el área rural. Los compañeros campesinos han declarado un bloqueos a partir de, de, de, la, de la medianoche y la ciudad también a m a n e c i d con, perdón, el país ha amanecido con varios puntos de bloqueos en las carreteras troncales. Y hay una consigna de. de O sea, de, de, de que no van a aceptar el mandato de, de, de la golpista hoy autonombrada Yanina Áñez. ¿Qué pasa, querida compañera, con la Central Obrera Boliviana? La Central Obrera Boliviana ha dado 24 horas para que se restituya el orden social.、Eh, sin embargo,、eh, nos parece que también ahí es, la lectura es, es, es, es reducida, ¿no? El día de ayer, el Sindicato de Mineros de Guanuni sale y creo que con más、mmm, contundencia convoca a rechazar、eh, esta, este autonombramiento, convoca a organizarnos para resistir el golpe、eh, y hace una, una locución que nos parece que es muy atinada. n o El manifiesto a los mineros históricamente hemos, sido, hemos tenido identidad de clase, sabemos a la clase que pertenecemos. Y sabemos que esa es nuestra clase. Y no podemos hacer las alianzas que hoy se están pretendiendo hacer por algunos sindicatos pequeños mineros, porque es lo que está haciendo el golpismo, está queriendo buscar en los sectores sociales cómplices. Y hay alguno que otro que está cediendo, pero ya más a título personal que de organización. n o Entonces vemos eso también. n o Hoy ha habido un cabildo en la ciudad de La Paz donde ha habido un montón de gente. Y ha habido una marcha hacia la ciudad, ¿no? en este momento están marchando hacia la ciudad. Es、eh, terrible la situación.、Mm, una cosa que hemos vivido y estamos conscientes es que la cruzada、eh, que ha emprendido el golpista、eh, Luis Fernando Camacho es una cruzada.、Mm, eh, Racista. No, no, es,、eh, este, plan, es plan, lo más parecido a un inquisidor este, medieval Camacho que a sí mismo, ¿no? Pero más allá de pero, eso,、eh, ahí, ahí lo, están los intereses de clase de Camacho, ¿no? Este, dueño del negocio del gas, hasta Evo. Sí, sí, sí. Dueño del negocio de gas, pero también dueño de una. También dueño de, una, de, de un emporio、eh, vinculado al tema de seguros, ¿no?、Uh -huh. eh, con grandes planes、eh, para, <risa> para concretarlos en el país. Por ejemplo, uno de los planes que, que, que, que plantea es hacer una clínica de las Américas en, en, la ciudad de, en la ciudad de Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, es una familia muy adinerada. Otra cosa también es que está vinculada a su familia, la familia. Y él mismo está vinculado con la familia Marinkovic. Él es esposo de una de las Marinkovic.、Eh, y esta familia Marinkovic son croatas nazis que llegan a Bolivia y se hacen de tierras y tienen una gran hacienda. Y esta hacienda en el proceso de cambio、eh, ha, sido, ha sido intervenida en el proceso de titulación de tierras. Y esta hacienda se le ha hecho devolver una laguna.、Eh, ellos habían encerrado una, una laguna como parte de su hacienda, pero nuestros pueblos、eh, indígenas originarios del oriente son pueblos p e r d ó nómadas. son pueblos n Y, en, y ese, ahí habían estado asentados todo un pueblo guaraní, ¿no? Todo, toda una comunidad guaraní. Y esta familia Marín Kovic. Hace su hacienda, Yasminka Marinkovic, hace su hacienda, la Yasminka, bordeando, ¿no? o sea, encierra la laguna con los indígenas dentro. Los indígenas perdieron su libertad, vivían en condiciones de esclavitud. Como, hizo Benetton, lleve, como les... hizo Benetton aquí con el millón de hectáreas, y como hizo George Luis también, el millonario este, dueño de las compañías de, de energía, con nuestro lago escondido, ahí uno de los grandes lagos también del sur argentino. Este, parece que la maniobra es más o menos siempre la misma. Jimena, te hago una consulta. Sí, sí. Buenas tardes.、Eh, nos, nos había llegado el dato por un periodista hoy a la de la mañana de la radio Compañera La Tribu, que está viviendo allá en Bolivia, de que también en este golpe fascista y racista、eh, también se han generado barricadas、eh, civiles, pero de los barrios altos, donde han afectado directamente a toda población indígena, pero también a la vez ya se habla de una cierta cantidad de muertes, pero que no está confirmada por ningún medio ni tampoco por los compañeros y compañeras que tenemos contacto. ¿Nos puedes、eh, contar algo al respecto para, para poder informarnos? Sí, evidentemente, este movimiento nace como un movimiento cívico, ¿no? Por ejemplo,、eh, hay una ciudad,、eh, la ciudad de Potosí, en, yo, soy, yo provengo de Potosí, en Potosí hay una demanda histórica, ¿no? O sea, en Potosí siempre se ha hablado de Potosí federal, se ha hablado de. Hay un comité cívico, ¿no? Un comité cívico antioligárquico, porque、eh, históricamente ha visto cómo la plata, los minerales, la riqueza que salía de, de, de, del departamento nunca pues, retornaba. Siempre iba a fortalecer, a crear las oligarquías、eh, cruceñas, ¿no? Entonces Potosí se, se, se ha planteado antioligárquico precisamente、eh, por, por eso, ¿no? O sea, es, es una locura, es. Es una aberración lo que estamos viviendo porque es como cruzar ríos de sangre, es abrazarse con el con el que históricamente nos ha oprimido. Y entonces, entre los dos, han generado toda una lógica de, de, de unidad, de hermandad, ¿no? Una falsa unidad, una falsa hermandad. Todos somos bolivianos, no hay discriminación,、eh, queremos paz para Bolivia, queremos democracia, ¿no? Planteando, claro, en el discurso la negación. De lo que nosotros como pueblos entendemos como democracia, como paz, lo que nosotros entendemos como igualdad, ¿no? Y es,、eh, ha sido terrible, ¿no? Y en ese, en, y en ese proceso es que estas,、eh, estos comités cívicos, la CONADE en La Paz, que es el Consejo Nacional de la Democracia, que ha nacido en épocas de dictadura,、eh, se van juntando, se van aliando y van empezando a generar un discurso. Y este discurso está orientado a, primero,、eh, ya cuestionar cosas del, de, del proceso electoral. Señalaron que había fraude, ¿no? Todo el movimiento se inicia en Potosí. En Potosí, porque en Potosí se estaba demandando el tema del litio. Que había un decreto que no estaba.、Eh, que, que, Y vamos a ser honestas en esto, ¿no? El decreto nos parece también a nosotras que era un decreto que no beneficiaba al territorio de donde salía el litio y que tampoco veíamos que iba a beneficiar mucho a Bolivia. Entonces, se empieza a hacer el cuestionamiento del decreto、Perdóname, y e hace a m o Ese es el decreto por el cual Evo decía. Este, no sé, estoy preguntando ¿eh? por el cual Evo decía que no iba a salir litio de Bolivia, sino que iban a salir baterías. Y ese, ese decreto es el que tiene que ver con el acuerdo con China, por lo menos en un primer momento, para la fabricación de baterías. Sí, sí, sí, es ese, acuerdo, es ese es el acuerdo, ese es el decreto, ¿no? Que al final se hizo con, con una empresa alemana, ¿no? Es, es ese decreto, ¿no? Entonces, se, se van viendo algunas cosas que no nos parece el tema de las almohadas de litio, ¿no?、Y、hay cosas que se, se, se comenzaron a cuestionar y se empezó pidiendo la derogación del, la derogación del decreto, pero a la par se iba, y, o sea, veíamos cómo se iba transformando ya, ¿no? Va a haber fraude, va a haber fraude y el tema del decreto. Y va a haber fraude. Y cuando llegan las elecciones, en, todo sale desde Potosí. Es, es como una cosa bien coordinada y bien organizada. n o Sale desde Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz son los que van y intentan, bueno, queman, queman los tribunales de justicia、eh, indicando que había fraude. Porque en Potosí se habían encontrado、eh, un, un, unas instalaciones alquiladas. Donde se estaba guardando los desechos de las elecciones. Pero cuando este señor Pumari hace la incursión en este lugar, lo hace、eh, para empezar、eh, en las redes sociales y convoca a todo el mundo que vayan a ver a vigilar su voto, que era el mismo día del conteo de votos, cuando había cerrado con,、eh, el, la votación. Entonces la gente va enardecida y él encuentra, él hace este hallazgo. Pero inmediatamente, con veedores de la OEA, ¿no? hacen el hallazgo. La,、eh, el Tribunal Electoral explica qué era ese material que él había encontrado: que no se contaba voto con voto, que lo que se, votaba, que se, lo que se contaba eran las actas. Le explican, y él tiene un video explicando a la gente que había convocado. Que no era,、eh, que, que ahí no, que le habían explicado claramente y que él había podido verificar que no eran papeletas、eh, mar, marcadas o que, era,、eh, que no había ninguna prueba de fraude ahí. Él lo señala textualmente, hay un video que está circulando en, el, en un periódico de acá, de, de nuestra ciudad, de ahí, de, de Potosí. Entonces,、eh, es, es terrible, ¿no? O sea, y ahí empieza todo el cuestionamiento de que hubo fraude, de que hubo fraude y se empieza a quemar. In, incluso en, en, en esos t cuatro departamentos, los tribunales, ¿no? es como una cosa muy organizada.、Claro. Y h a y una cosa que nos l l a m a la atención es que, como si ellos están denunciando fraude, ¿por qué están quemando las actas? Claro, claro. Qué, claro、eh, ahora, de acuerdo, muy... se supone que de acuerdo con el documento que había hecho la, la, la, la Oficina Colonial, la, la OEA, eh, habían, eh, ellos creo que pusieron que sobre l o s miles de actas. De, de las elecciones solamente había 34 que no estaban del todo correctas. Así que、eh, uno se pregunta: bueno, si ese fue el, el resultado y la conclusión a la que llega la OEA, ¿por qué después la OEA le pide a Evo que convoque a elecciones? El presidente señala, ¿no? Cuando, cuando interviene y habla sobre este tema, indica:、eh, entendemos que la OEA está tomando una decisión política sí, más sí. que técnica.、Claro ¿no? que sí. Y、eh, comprendemos, porque está viendo la situación del país, indica, ¿no?、Eh, pero nosotros creemos también ahí que es, es, es,、eh, la OEA es la OEA, ¿no? Entonces, no, no, no nos vamos a mentir, no nos vamos a engañar, la OEA. Es proimperialista, es una herramienta del, del imperio, entonces sabemos que. Por eso te dije la oficina colonial. Es, claro, es cómplice y capaz, incluso es. No solamente es cómplice, capaz de a participar en toda la planificación, ¿no? ¿Cómo crees que avanza el, el tema de la asamblea? El tema de la asamblea. Claro, la asamblea es que、no、no, se supone que no le va, no le va a, a aceptar la renuncia a Evo. O por lo menos eso creemos. Sí, pero no lo están dejando sesionar. Claro. Hoy han cerrado a los asambleístas y han golpeado a la senadora Adriana Salvatier. Hay、mm. un video, les voy a pasar. Es terrible cómo la golpea la policía, la policía golpista que está al servicio de. De la dictadora Yanina Áñez golpea golpea a la senadora y hay un montón de gente que sale a contenerla. ¿no? O sea, es, es terrible lo que estamos viviendo, es una cosa de locos, no podemos entender. y m e n a lo, lo pudimos ver justo el video antes de ingresar a, acá al estudio.、Eh, junto con otros videos también es muy impactante. También entendemos que la senadora no tiene la renuncia efectiva, así que puede ejercer. Pero también nos hacíamos la siguiente pregunta. Entendemos que si hay un acuerdo y se llama a elecciones, también hay un problema en el Tribunal Supremo de, de Justicia, donde algunos de los jueces ya tienen previsión prever,、eh, preventiva, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es, es evidente, ¿no? Es, es, es así.、Eh... Entonces, ese es, es, es un golpe de Estado, es una dictadura, se ha generado una crisis institucional. l、eh, No、cree? sabemos.、Sí. ¿Cómo crees que se resuelve la posibilidad de llamar otra vez a elecciones?、Eh, entendiendo que encima que Evo ya está exiliado, pero tampoco hay un Tribunal Supremo de Justicia. ¿No se puede constituir una asamblea? ¿A, a ¿Cuál camino? Entendíamos que algunos dirigentes del MAS trataban de llegar a un acuerdo, pero ¿un acuerdo a qué? ¿Cuál es el camino que se cree que se va a construir de manera de tratar de reconstruir una institucionalidad resquebrajada por todos lados? Sí.、Mm. Sí, la verdad está todo sombrío, ¿no? Porque, claro, todo el mundo dice、sí, ya, pero déjenla, son tres meses, nada más, en tres meses, ¿no?、Eh, hay una indignación total, ¿no? Porque creemos que en este. En, en, creemos que y a、eh, junto a las logias cruceñas, están queriendo abrir la constitución, ¿no? Ya lo han manifestado, ¿no? Eh, todo, todo lo que están haciendo nos hace pensar eso, ¿no? Han metido la Biblia a Palacio, eso es simbólico. Tenemos una constitución que, que, que, dicta un, que, que nos、eh, Ahora, manda puede, un. La, la verdad,、disco? que este, a veces resulta、eh, tal vez a la distancia, ¿no? Porque es lo más parecido a un monigote,、eh, Camacho, con todo lo perverso que es, y sin embargo, tiene seguidores. Algo pasó. En Bolivia, o algo pasa para que un personaje como este, en lugar de reírsele, tenga seguidores. Sí, sí, sí, sí. Creemos, bueno, hay varias cosas, ¿no? Por una parte, también、eh, lo, que, lo mismo que ha generado eh, eh, algunos desencantos dentro del proceso de cambio, ¿no?、Eh, hemos visto últimamente que. Desde el gobierno salían medidas que beneficiaban más a los, a los、mm, empresarios. Veíamos que se estaba afectando el bolsillo del pueblo.、Eh, ya hemos ido viendo、eh, una, un desencuentro también con algunos ministros sobre la comprensión de la economía y todo. ¿no? Nosotros decíamos:、eh, no queremos ir a, a comer Burger King, nosotros no queremos McDonald's, nosotros queremos vivir bien. ¿No? Y ese reclamo se hacía en el sentido de que、eh, siempre se hablaba de la bonanza económica, pero nunca se hablaba de, de esa bonanza económica acompañada de un proceso político de, no sé si de concienciación, pero por lo menos de generar una conciencia y de profundizar la conciencia de clase para poder pensar en un mundo distinto, posicionándonos frente a un capitalismo, a un patriarcado, a un colonialismo, porque el mundo es así, el mundo es. Capitalista, es colonialista, es patriarcal. Entonces, nunca hemos pensado, o sea, nunca hemos pensado nosotros abrazar、eh, las, las lógicas capitalistas cuando hemos construido el proceso. Nunca hemos querido alimentar todas las lógicas del consumismo. Nosotros hemos querido vivir bien, tener autodeterminación como pueblo. O sea, queríamos otra cosa. Y el Estado ha ido por otro lado, ¿no? Entonces, nosotros decíamos: Estado plurinacional. Solo para transitar. ¿Transitar a qué? A un vivir bien. ¿Cómo es el vivir bien? Su lógica es comunitaria. n o Entonces, hemos visto ahí cómo se han ido generando también algunas desquebrajaciones dentro del mismo proceso. La lucha por la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Teníamos un ministerio de autonomía que era muy interesante en sus inicios.、Eh, este ministerio de autonomía planteaba la autonomía de los pueblos desde la autonomía del cuerpo de las mujeres. O sea, Y, eran la, y, y, esas, y esos eran los aportes de nuestras compañeras. Digamos, ejemplo, Estaban, decir, estaban, estaban、no、este, casi en una vanguardia este, en esos primeros comienzos. Sí, sí. Eran estas, estas reflexiones que se daban con las compañeras. Las compañeras decían, cuando se estaban haciendo las cartas orgánicas de los municipios, decían: No podemos pensar en un territorio autónomo si nosotras no somos autónomas. Porque el territorio no solo es la tierra, el territorio es lo que vive ahí. Todo ese ecosistema donde estamos nosotros. Entonces, si vamos a hablar de un territorio libre, también tenemos que tener libertad nosotras, libertad para decidir cuándo vamos a tener hijos, libertad para ver,、eh, para vivir tranquilas, ¿no? No podemos vivir tranquilas, cualquier rato el marido nos mata, entonces necesitamos un, un, realmente unas,、eh, un mundo diferente para nosotras, para las mujeres. Y si no cambiamos la vida, De las mujeres, no, no, no le damos un vivir bien a las mujeres, no vamos a poder tener un vivir bien en ese territorio. Entonces, no, sobre、no, estas、no, discusiones no te iba a plantear a u t o n o m í a la autodeterminación de no, los pueblos. Una preguntita ¿No? eh, sobre esto que estás diciendo, tan interesante, tan importante, que aquí lo charlamos muchas veces con bueno con los referentes este, de mujeres originarias por el buen vivir, como Moira Millán, Irma, bueno, en fin.、Eh, So, eh, pero en Bolivia,、eh, el gobierno era el gobierno de Evo, es decir, era el gobierno plurinacional desde la mirada nuestra. ¿Qué pasó este, pedagógicamente hablando? ¿No hubo un cambio en los aprendizajes de la cultura en, en estos casi 14 años? Creemos ahí que el, también las lógicas coloniales ganaron, ¿no? Eh. La izquierda、eh, nunca se descolonizó. La, la izquierda fue colonial, ¿no?、Eh, recuerdo que muchas veces、eh, David Choquehuanca,、eh, que era uno de los referentes de, del buen vivir, siempre planteaba las reflexiones que como pueblos hacíamos, ¿no? Él decía: nosotros、eh, tenemos una. De, él dividía en tres el pensamiento, digamos, ¿no? Decía: están los capitalistas, están los. Los socialistas y están los,、eh, estamos los nosotros, los, los indígenas, los originarios, decía, ¿no? Y decía, los capitalistas buscan explotar la tierra, explotarla toda para unos cuantos, para el beneficio de unos cuantos. Los socialistas quieren explotar la tierra, generar riqueza y distribuir entre la gente. Nosotros no, nosotros no buscamos eso. Nosotros no. Cosmos somos. Nosotros no queremos conocer, dominar la naturaleza, porque nosotros cosmos somos. Somos parte de este cosmos. Entonces, si algo le pasa a la Pachamama, también nos duele a nosotros. Porque si dañamos nuestra tierra, nos estamos dañando a nosotros, no vamos a tener que comer. ¿no? Entonces, es a esa, esa lógica, ¿no? esa pugna interna que ha habido también con las, con las lógicas coloniales de la izquierda. Que capaz igual no hemos sabido defender, pero que tampoco se ha sabido cuestionar la izquierda, ¿no? Y creemos ahí que hemos ido perdiendo también un poco de, de fuerza dentro del mismo proceso, ¿no?、Uh -huh. Muy bien, la verdad, este, un gustazo que en esta situación por la que están pasando hayamos tenido esta conversación. Jimena, y por supuesto que te vamos a volver a molestar. Y desde ya te decimos que los micrófonos de este programa de La Deuda Eterna, aquí en Radio La Retaguardia, están abiertos para cuando ustedes lo necesiten. Gracias, compañeros. n o s o t r a s agradecemos infinitamente. Estamos rompiendo un cerco mediático.、Eh, hoy en Bolivia se vive una dictadura, un golpe de Estado, con Estado de sitio, militares, policías en la calle.、Eh, estamos viviendo toda una avanzada racista sobre nuestros pueblos.、Eh, los policías, los militares y grupos paramilitares están yendo y están sacando. A dirigentes, dirigentes, a nuestras hermanas campesinas, campesinos de las casas, están entrando a sus comunidades, a las zonas、eh, más alejadas de la ciudad, en La Paz, en Cochabamba, ¿no? Entonces, es, es, es de terror lo que estamos viviendo y eso lo denunciamos. Muy bien. Agradecerles mucho. No, al contrario, nosotros estamos agradecidos por esta charla y te repito,、eh, los micrófonos de la deuda por Radio La Retaguardia están abiertos para cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias, compañero. Gracias. Hasta muy pronto. Suerte. Hasta muy p o Gracias. Mucha fuerza. Hablábamos con Jimena Tejerina del movimiento de mujeres antipatriarcales. El movimiento feminist, femi, feminismo comunitario antipatriarcal es la organización. Feminismo comunitario antipatriarcal, la organización de Romina Tejerina, que recién entrevistábamos. Y Adriana Guzmán. Adriana Guzmán, que nos solidarizamos por los mensajes que nos s u e n a、ayudar. Jimena Tejerina. Sí, Jimena. Romina s i n a Jimena, sí, perdón, Romina, es. la compañera que sufrió tanto. Es otro caso que otro justo caso. lo traía y nos confundíamos.、Sí. Vamos a una tanda y seguimos más con la deuda eterna. Es Ángel Estrapazón del Mocase, del Movimiento Campesino de Santiago del e s t e r o y a c a sí parte de la retaguardia. La voz campesina, el programa de varios movimientos campesinos de Latinoamérica que confluyen, que están en la, el Movimiento、la、Nacional del Campesino Indígena y en la CLOC,、uh -huh. y que hacen un programa todos juntos. Queremos mucho a todos los programas que nos han hecho sentir parte de, de la construcción de otra manera de ver el mundo, de pensarlo, el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico, ¿no? Ustedes creo que también quieren mucho al Flaco Espineta o al m e n d r a y había una canción muy bella que decía: Una vez vi que no cantabas, y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. c a y é n d o se s u e n a tu vida, aunque no lo creas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Cuánta ciudad? Porque con dos horas con no dos alcanza.、No、n Resumen, Resumen de noticias en la red de la televisión. Bueno, continuamos acá en la deuda eterna, ya transitando los últimos, el último costado, la última parte, la última curva que nos queda en este intenso programa, donde creo que todas las radios comunitarias, no comunitarias y las demás están extendidas sobre lo que es el tema boliviano.、Eh, justamente por esto, tratando también de, de incorporar algunas noticias más locales, más de, de, de esta ciudad,、eh, Quería también difundir、eh, lo que ha comunicado el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y p r e v a en la cual la han prohibido la posibilidad de decir、eh, golpe de Estado. El Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires denuncia presiones de Radio Nacional, TELAM y Telefe Noticias para que no se hable de golpe de Estado en Bolivia. Eh, declaran que la interrupción de un proceso democrático no puede ser tratada con indiferencia, eufemismos o citas indirectas en un medio bajo gestión estatal.、Eh, esto lo expresó la Comisión Interna de TELAN, pero en Radio Nacional denunciaron que, ante、eh, la orden impartida por una jefa del Servicio Informativo del Turno de la Mañana, la necesidad de dejar usar golpe de Estado para referirnos a la interrupción de la institucionalidad en Bolivia. Por lo tanto, la Comisión Interna de Red Nacional también repudia este hecho. En tanto,、eh, después de Tela Misla y Radio Nacional en Clarín,、eh, dicen que la culpa es de Evo, donde dicen que un presidente democrático forzando la ley para perpetuarse un fraude que acaba con la propia democracia, una pueblada que asedia a un gobierno que perdió legitimidad y los militares en el medio. Desalentamos estos eufemismos que evitan llamar a la intervención de las Fuerzas Armadas, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales en la vida de un país como lo que realmente es, un golpe de Estado. Esto lo expresa la Comisión Interna de Telefe. Eh, para destacar、eh, la reunión de los sindicatos y las organizaciones de periodistas y prensa acá de, de Buenos Aires, entre Telam, Telefe Noticias y Radio Nacional y Clarín,、eh, la bajada de línea directa para no determinar y dominar esto, lo que es、eh, un golpe de Estado ya prácticamente definido por el mundo y. Y creo que ya un poco hago una caracterización sobre lo que es、eh, la audiencia de estos canales,、eh, en la cual、eh, creo que se subestima tanto cuando uno piensa que puede estar como una especie de jardín, donde si te enseñan en Venezuela es golpe de Estado, pero te enseñan en el de Bolivia y te dicen no. Me parece que estamos en una generación sobre mediática, como para que se sigan tomando esta, estas definiciones, pero quería, no quería dejar de destacar、eh, el comunicado del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, que、eh, nos anunció justamente estos, estos artilugios que tiene la apertura. Una censura explícita en el 2019, por si a alguien le, qued, le quedaba duda de cómo se construían sentidos de derecha. Y que especificaron básicamente para Radio Nacional, en los noticieros de Radio Nacional, Directamente no se puede hablar de golpe de Estado. Increíble. 2019. No, d el o s noticiero de Radio Nacional en todo el país. ¿eh? Nosotros lo veíamos estos en la historia, en la facultad. Vemos en 2019 golpes de e s t a d o y prensa sesgada. Por si en algún día nos quedaba alguna duda de que decíamos que la tecnología justamente nos ampliaba los horizontes. Tal vez se llega a más gente. Tal vez el mensaje tiene que seguir siendo discutido porque la verdad la conocemos. La mentira también, destruirla es el desafío. En otro orden de noticias.、Eh, Nos parece importante destacar que se continúa el juicio con la mega causa de Campos de Mayo.、Eh, se r e a l i z ó en el día de hoy una audiencia por los crímenes de lesa humanidad en el marco de la mega causa de Campos de Mayo,、eh, que incluye. Justamente la desaparición es de los obreros de la automotriz Mercedes-Benz. En esta mega causa son juzgados 22 imputados por delitos cometidos contra 323、eh, víctimas, en las que se encuentran 14 mujeres embarazadas y 10 nietos que todavía no fueron encontrados. Esto se llevó a cabo en los tribunales de San Martín en el día de eh, hoy. Eh, bueno, para destacar también esto, la posibilidad de que sigan estos juicios. Pero、eh, también queríamos comentar que en el hospital Ragarraham, en estado de alerta, ya hace más de、eh, tres meses, si mal no recuerdo,、eh, hoy llamó a una rueda de prensa para reclamar a Larreta y a Macri. Eh, en lo que es、eh, la, el abandono de 24 bebés lactantes sin vacante s en el jardín maternal Garrahan por primera vez en 32 años de historia del hospital. Hace 3-4 meses que vienen discutiendo、eh, sobre esta necesidad de no dejar sin vacantes a los bebés lactantes de los trabajadores y las trabajadoras, sin embargo, lo están efectivizando por primera vez después de 32 años de historia en este hospital icono de la ciudad de Buenos Aires. Para esto, el、eh, El Hospital g a r r a h a n llamó a hacer una jornada sobre lactancia y trabajo que contará con la participación del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría.、Eh, y por último, para seguir con la realidad laboral, la económica, política y social, la bancaria, gremio que conocemos liderado por el Sergio Palacio, denunció que l e c HSBC e pretende cerrar sucursales nada más que en las localidades del país, como. Villa Mercedes en San Luis, Villa María en Córdoba, San Rafael y Malargüe en Mendoza y en la ciudad de Santiago Estero, Santa Rosa y La Pampa. Tiene mucho que esconder el h s b c Globalmente. ¿verdad? Mucho q u e esconder. Porque hasta desde adentro de, de ese banco, en pleno centro, en el 2001, estaba la policía parapetada dentro del banco disparándole a, a los. A los que estábamos protestando en la plaza, ¿verdad? Y Muchos de los papeles que se quemaron en Iron Mountain pertenecían a la HCBC. Sí, este... HCBC, no, pero no es el sí del otro, ese es el chino. Este banco, este, como vos bien remarcás, lo de Iron Mountain y todo lo que tenían adentro,、eh, estaba vinculado con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, y por eso. En esas c o m p o n e n t a s tienen que desaparecer todos esos archivos de vinculación entre el banco、HBC、y ChessBC y la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La bancaria nos aclara en su comunicado. Para entender estos artilugios de corrupción, que l e c HSBC e insiste con la reducción de las posiciones en el país, a partir de a pesar, mejor dicho, de los beneficios económicos que conocemos por la ruleta financiera de estos últimos años, donde、eh, es una, una entidad que conocemos globalmente, lo que decíamos recién, que está investigada por lavado de dinero y fuga de capitales. Esta ruleta financiera y la fuga de capitales están alineadas de la mano, y sin embargo, una, una destacada de la bancaria es que la abogada que lo representa a las acuestas. sesiones Y procesos administrativos hasta el 2015 en nuestro país se desempeña hoy en día todavía como alta funcionaria de la unidad、eh, de la u i f unidad que investiga este tipo de delito、eh, y está en, a, en ese cargo desde el primer momento del gobierno del presidente Macri, como para entender el rol de esta funcionaria dentro de la entidad bancaria y el artilugio de la entidad bancaria para poder sostener estos casos de corrupción que son globales. Y preguntémonos por dónde se giran los dólares a los paraísos fiscales. t no d e Panamá Papers o Paradise Papers. ¿no? Esta fuga de capitales, entendamos la parte de、eh, reducir estas posiciones por unas cuestiones más,、eh, legales. Eh, la posibilidad de perder empleo,、eh, repetimos, al querer cerrar las sucursales de Villa Mercedes, San Luis, Villa María, Córdoba, San Rafael y Malarue g en Mendoza y en la ciudad de Santiago del Estero y Santa Rosa, La Pampa. Así que llamamos a la atención sobre estas localidades por la salud y el trabajo de los compañeros y las compañeras que están en estas entidades bancarias. Así que después de este resumen de noticias, si les parece,、eh, descansamos un poco, escuchamos un tema, mil fueguitos, que me parece que aplica más que nunca hoy en día, para después continuar con el, la deuda. Eterna y seguir con la columna de la cultura en la era represora. ウィン・ファンタマーが一緒に行くと、ファンタマ どう La fermentación del tirano. Somos los olvidados,、oh、pueblos esclavizados. Moscas en tu monitor globalizado. Somos pura cicatriz que fortalece. Somos la lucha que crece en tu nariz. Somos la fuerza, la unidad, la libertad. 俺に u c i な n Educación en la era corporativa. La columna de Darío v a l v i d a r e s Bueno,、eh, en un día movido, i t complicado para los análisis, para el pensamiento, en, en un día donde Todo tiene que ser pedagógico porque en algún momento tenemos que empezar a aprender y aprender con H intermedia también, ¿no? es decir, a internalizar aquello que nos pasa. Esto no va a suceder si seguimos insistiendo en espejitos de colores y en educación por competencias, que es este, no aprender nada, simplemente destrezas y habilidades. Lo que todos aprendemos s Sin necesidad de que haya contenidos. Bueno, esto es lo que hicieron. Es decir, ya que estamos hablando de políticas imperiales, ya que estamos hablando de políticas coloniales, que es la parte que nos toca, n o el imperialismo impone, quiero recordar el documento Santa Fe 1 de Henry Kissinger, justamente referido a los recursos naturales. Donde se decía que los latinoamericanos éramos muy afectos a querer la naturaleza y que esto era un problema de educación que debía ir desandándose de a poco. Ahí tenemos el quiste de esta cultura colonial. Desandar este camino implicaba un proceso de reformas educativas para todo Latinoamérica y cambiar la mirada. Es decir, cambiar la percepción de lo real. Y hemos cambiado la percepción de lo real pretendiendo que la naturaleza no son más que un montón de recursos que están a disposición para que las poblaciones vivan mejor. Bueno, esta última parte del enunciado no se dio nunca. Lo que sí se da es que esos recursos. Son los que se están llevando, como venimos diciendo en todos los programas y como quedó claro hoy también en esta entrevista que hicimos con Jimena Tejerina desde allí, desde Bolivia. Y entonces, esta pedagogía de la obediencia que imponen nuestros gobernantes desde siempre, que le rinden pleitesía, o a las Ángelas Merkel, o a los Donald Trump, o a los Obama, O a los quien fuera que no fueran de aquí, y mucho menos originarios, ¿no? Que tuvieran algún saber originario también, por ejemplo sobre las semillas. No, la potestad es de Monsanto, el patrimonio semillero se lo otorgamos a Monsanto. Eso es la pedagogía de la obediencia, pero a la vez la pedagogía del ocultamiento, porque para obedecer ciegamente, Ciegamente hay una parte que se oculta. Si la otra parte apareciera y estuviera expuesta, estaríamos utilizando el pensamiento crítico, cosa que no pasa. Y cosa que no es modelo ni fue modelo de nuestra educación nunca. Más allá de todas las rupturas que pudo haber habido y que surgiera espontáneamente, tal vez en la década del 60, mayor pensamiento crítico. De lo que sí estamos seguros es que sin contenidos, sin saberes, no hay conocimiento. Porque se construye conocimiento a partir de la información. Esa información organizada en saberes. No porque está en Internet la información, como dicen estos coloniales reformadores que supimos conseguir, que son nuestros, ¿eh? Hablan la misma lengua que nosotros, están en el,、eh, reunidos en el Observatorio Argentinos por la Educación, que acaba de sacar un nuevo informe, por ejemplo, que ahora no hay necesidad de que haya menos chicos este, por aula, porque ellos han llegado a la comprobación de que el problema está en la heterogeneidad o la homogeneidad del grupo. En realidad, lo que están haciendo es aplicar lo que pidió la UNESCO, que este, poner en tela de juicio. Que se puede educar mejor, que se puede formar mejor con menor chicos por aula, porque para la UNESCO eso es un gasto. Estoy hablando de la UNESCO. Este, podría haber dicho el Banco Mundial, pero no, el, el documento es de la UNESCO que dice que, que no, que en realidad lo que conviene este, es, es tantear un poco la formación,、eh, la homogeneidad. Socioeconómica del grupo de pertenencia y que、eh, cuanto más homogéneo es el grupo, más alumnos se pueden tener porque parten de una misma base. De lo que no habla la UNESCO es del porqué de las desigualdades, que es lo que tratamos de explicar aquí, que es lo que no explica esta este neoliberalización de, que propone la reforma en todos los sistemas educativos. Bueno, ahora tenemos para aprender, ahora ya no hay más ocultamiento. Chile. Explotó. Y explotó, y, y nunca mejor esa síntesis de decir no son 30 pesos, son 30 años. Bueno, ahí está el mejor modelo económico primero y educativo después. Explotó. Por el otro lado, también tenemos que mirar. El pueblo en la calle diciéndole a un presidente magnate, dueño de corporaciones y corporaciones en Chile, que hoy también en un mero discurso, yo sentía que estaba escuchando a Piñera en un discurso escolar de la década del 70, 78, esos discursos vacíos de sentido. Lo que ha logrado la percepción en la reforma neoliberal mundial de la educación. Es tomar cierto discurso sobre la calidad, el aprendizaje en equidad y el tema de las desigualdades y las vulnerabilidades, sobre esas categorías montan un discurso que queda hermoso y le permiten incluso, y lo voy a decir ya porque este, hay que seguir diciéndolo, Este, al empresario devenido, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchezini, sacar un último informe hablando y se los publique InfoBAE, un medio que está permanentemente con los reformadores alentando y difundiendo su palabra. ¿no? De este empresario de la educación que vino a hacer negocios con sus empresas en la educación argentina, sobre los edificios escolares, dice: este, hemos hecho un relevamiento. Como si ahí no hubiera muerto nadie, como si no se hubieran incendiado, como si no se, hasta las últimas lluvias, este, absolutamente inundadas cientos de escuelas en la provincia, que estuvieron meses sin clase por falta de, de electricidad. Pero no, resulta que en un año arreglaron todo y hacen estos informes y le piden al próximo gobierno que continúe la misma línea. Esto es lo que hay que remarcar. Va a haber un nuevo gobierno. Supuestamente de un signo político distinto al que tenemos hasta ahora. Estoy hablando del signo político. Ahora bien, no olvidemos que los procesos de reforma en educación colonial, que de eso estamos hablando, no hemos salido en los 2000. No hemos salido de la pedagogía de la obediencia a todas las recomendaciones y toda la documentación de los organismos internacionales. No hemos echado a patadas a estas fundaciones que reaparecen y están ahora, estaban en los 90 y aparecen de nuevo. Este, no los hemos echado a patadas, que después ponen sus di directivos, este, sus directores ejecutivos dentro del Ministerio de Educación. Como Agustina Blanco de Proyecto Educar 2050, o Oscar Giglioni de Enseña por Argentina en gestión educativa del Ministerio de, de Educación de la Nación, ministerio que no paga docentes ni tiene escuelas, pero es un buen gestionador de、eh, la cosa pública en favor de estos、eh, microorganismos parasitarios privados, llamadas fundaciones y ONG. Así que, para cerrar la columna. Y en función de todo lo que nos está pasando, ya no digo revisar, digo que hay que deponer la reforma, destruir los conceptos esenciales de la reforma educativa, que lleva más de 30 años destruyendo la educación pública, haciendo negocios con el sistema público y ocupando los cargos, tipos que vienen de ser. Líderes de empresas ocupando cargos en los ministerios de educación. Hay que terminar con eso. Si no terminamos con eso, después, dentro de cuatro años o dentro de tres, no digamos que la educación está empeorando. Porque ese es el negocio. Los reformadores lo único que quieren es perpetuar la reforma, el reformismo permanente, porque si no. A los s Unibarkey, estos multimillonarios, mega millonarios que hacen negocios capacitando directivos en todos los países latinoamericanos y del África, y nosotros compramos con los dineros públicos, van a seguir cada vez más millonarios. Pregúntenle a Barkey con qué hizo su fortuna. Con los sistemas educativos, en relación, firmando contratos con los organismos internacionales, como la UNESCO, por ejemplo, en el caso de Barkey. Otro ladrillo en la pared. La educación en la era corporativa. decía, esto fue también el final de la deuda eterna de hoy. Estuvimos con Julio Gambina, con Alfredo Grande, con la compañera Jimena Tejerina desde Bolivia y la columna de Darío Valvidares. Gracias, Alejandro Fernández. Gracias a ustedes. Gracias, Darío Valvidares. Bueno, gracias a, a la Deuda Eterna y a nuestra colaboradora de todos los miércoles, n a t a c h a Solbianchi. No nos olvidemos de Majo Lombardo. Y despidámonos de todos ustedes. Hasta el próximo miércoles aquí en la Retaguardia, en la Deuda Eterna. Muchas gracias y muy buenas noches.